Con Rosmaria Alonso. Saludos, son las 9 en punto de la mañana. Bienvenidos al programa La Glorieta de este miércoles 22 de septiembre. Por fin lo podemos anunciar. Era una noticia que estábamos esperando y se ha producido. Tendremos representaciones del Misteri este año, en octubre y el 1 de noviembre. ...volveremos a escuchar las voces... ...de los cantores y de los escolanos... ...subir hasta lo más alto de la cúpula de Santa María... ...las entradas para emocionarnos... ...durante los ensayos generales de los 29, 30 y 31... ...se pondrán a la venta este mismo viernes... ...pero para los protectores de la festa ...y el 1 de octubre para el resto de la población... ...y el 1 de noviembre ya saben que se representa... ...la Vespra y la festa. ...habrá un sorteo para repartir... Las invitaciones gratuitas, ya que las medidas de control anti-Covid... ...impiden que haya un acceso a puerta abierta. Telelch va a retransmitir en directo la representación del 1 de noviembre. Ayer, en el seno del Patronato del Misterio... ...se adoptó esta decisión de recuperar el drama... ...por lo que en 2021, este año será recordado sin duda en la historia... ...como el año de la vacuna contra la pandemia... ...y de la vuelta de este drama sacrolírico... ...que lleva siglos representándose en Santa María. Desde luego, la decisión que hemos tomado... ...de recuperar las representaciones del misterio... ...supone una inmensa alegría para el patronato... ...y también para la ciudad... Porque volver a celebrar la festa no solo significa tener la oportunidad de vivir las emociones propias de nuestra seña de identidad por excelencia, sino que representa que nuestra ciudad está recuperando la normalidad tras una intensa crisis sanitaria que ha frenado la práctica totalidad de manifestaciones de la dinámica social, incluido el propio misterio. Agradezco a la familia del Misteri, a todos sin excepción, que durante este periodo tan complejo en el que hasta hemos estado confinados hayan tenido la determinación, el compromiso y la ilusión de mantener viva la llama del Misteri. Agradecimiento que en especial quiero hacer recaer sobre el mestre de capella y la propia capella, que son la voz y por tanto el alma de la festa y que en todo momento han demostrado su profundo amor por nuestra principal seña de identidad. Estoy seguro que estas próximas representaciones no solo se producirán en un marco de total seguridad desde el punto de vista de la protección de la salud, sino que serán de las más emotivas en mucho tiempo y que las disfrutaremos con la máxima emoción. Sin duda, esas serán las declaraciones de Carlos González tras esa reunión que se mantuvieron ayer los patronos del Misteri para recuperar la representación sacrolírica de patrimonio inmaterial de la humanidad, como es la Festa de leche. Y hoy, miércoles, además, se celebra el Día sin Coche y la primera edición del Congreso Mundial contra la Violencia de Género Digital. Por ello, tendremos en Elche a la vicepresidenta del Consejo, Mónica Oltra, al Sindic de Greuge, Ángel Luna, y también a la subdelegada del Gobierno, Aracel Poblador. La agenda informativa, por tanto, es extensa en esta jornada de miércoles en la que seguimos con riesgo de lluvias por la dana que se está paseando desde ayer por diversas comunidades autónomas, aunque seguimos estando, según Bordonado, en la zona menos activa de esta gota fría que está causando inundaciones. ...en otros puntos del país como Cataluña o Baleares... ...y por otro lado, a partir de mañana jueves... ...se espera la llegada de esa nube tóxica... ...procedente de la erupción volcánica de La Palma... ...aunque los expertos aseguran... ...que no va a ocasionar problemas en la salud... ...ya que las partículas de dióxido de azufre... ...llegarán a la península muy diluidas... ...y si hay lluvia, el pH del agua sería un poco más ácido... ...pero sin consecuencias... ...para la salud de las personas... ...así que podemos estar más tranquilos... ...a la hora de despedir este verano de 2021... ...porque esta noche entra el otoño... ...ya lo saben, con un tiempo propio de esta estación... ...según Bordonado, esta borrasca se va a alejar... ...a partir del domingo, con un aumento de las temperaturas... ...pues en este programa, utilizamos como siempre la música... ...para dar la bienvenida... ...al otoño, que es histórico... ...porque se va a recuperar el sonido de la cesta de Elche... ...tras dos años sin representaciones... ...por culpa de la pandemia. Terminos las se pierden en las primas y tu vendrá. Ya las se pierden en las primas y tu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 Descubre la marca Cupra en Serrauto, Elche. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 10 minutos de las 9 de la mañana y antes de la tertulia con los periodistas Pedro Soriano y Gaspar Maciá, que la vamos a tener en unos minutos, seguimos disfrutando de la música escogida para hoy. Vamos con un clásico, con una canción de amor que compuso el gran John Lennon.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 Let's take a chance and fly away Somewhere alone It's been too long since we took the time No one's to blame, My know time flies so quickly But when I see you die Stop.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 tele -Elch, Radio Marca La Glorieta Con Rosmar y Alonso Pues pasan 16 minutos de las 9 de la mañana y lo hemos anunciado. Tenemos ya a los periodistas, nuestros colaboradores y amigos preparados para analizar la actualidad local que sin duda hoy pasa por la noticia del año 2021. será recordado como el año de la vacuna, pero también como el año en el que Elche recuperó su drama sacrolírico después de siglos de estar eh, interpretándose y haber tenido que durante dos años pues prescindir de él debido a los contagios del COVID. Bien, pues para hablar precisamente de esta noticia que nos ha alegrado a todos, tenemos con nosotros a Pedro Soriano aquí en el estudio de Teleelch en Radio Marca. Muy buenos días, ¿te gusta cómo hemos terminado el verano? ¿De Pedro, eh, buenos, días. <risa> buenos días que se acabe el verano nunca es una buena noticia porque acaba el tiempo de vacaciones para muchas personas muchos trabajadores y es un tiempo bonacible de aquí sobre todo que lo disfrutamos mucho y en fin, bueno, pues ha terminado eh, si lo dices por la noticia del Deca. Misteri, pues por vale, supuesto que pues, me ha, me ha pues gustado Pues formulo la siguiente pregunta ah, a Gaspar Maciá, muy buenos días Gaspar, ¿te gusta cómo ha empezado el otoño, que empezará esta noche? Hola buenos días, buen día. Bueno, pues sí, la verdad es que era una noticia que estábamos esperando, eh, y que bueno pues nos ha llegado, pues desde luego es un cierre espléndido del verano y apertura de otoño, por supuesto. Eh, Pedro, eh, Gaspar Como No sé si os habrá dado tiempo a leer eh, cómo van a organizar las representaciones, pero tendremos, tendremos ensayos, es como un mes de agosto, tendremos 29, 30 y 31 los ensayos generales y el 1 de noviembre la véspera y la cesta. Eso sí, a puerta abierta no será el acceso como antes, eh, creo que van a repartir, porque así lo ponían las notas de prensa, eh, entradas gratuitas, mediante un sorteo y las entradas para los ensayos generales pues van a comenzar la venta este viernes para los protectores de la festa y el 1 de octubre para el resto de la población. ¿Qué os parece cómo se ha organizado? El, el 1 de noviembre, ¿no? El 1 de octubre. El 1 de octubre, 1 de octubre, sí. 1 de octubre para, para los que quieran asistir a los ensayos pero que no hayan dado ese dinero. Los protectores de la fiesta supongo que serán los que han participado en esa campaña de crowdfunding que hace ya más de un año que se inició para captar fondos, sí. recaudar fondos. Es, es repetir un poco el modelo que se produce cuando las representaciones extraordinarias con motivo de la proclamación del dogma, que el 1 de noviembre es la entrada gratuita y ahora pues será pues con invitaciones para controlar por las normas que exigen todavía, que todavía tenemos normas que, que hay que respetar sobre la propagación de la pandemia y entonces pues posiblemente la van a hacer por invitación antes de dejar las puertas abiertas porque entonces ahí sí que se producirían transgresiones a esas normas. Pues a mí me parece bien, vamos a ver, pues los ensayos generales siempre han sido con entrada de pago y, y, y en este caso por las representaciones tradicionales, en este caso la del 1 de noviembre trasladada al 1 de octubre, pues un, abiertas o gratuitas me parece bien el caso es que el misterio siga perdurando aunque siempre hay un hay un tópico de que el misterio nunca se, se ha in, representado ininterrumpidamente desde que hay, hay hay muchas hay muchos parones hubo de sí. pandemias de tal de restauraciones de Santa María sí. eh, y bueno y por supuesto la, la guerra civil este ha sido pues un Un hito más para el Misteri, pero que vamos, que a pesar de todo eso, sobrevive. Gaspar, eh, supongo que intentarás acudir a alguna de las representaciones, o bien las gratuitas, a través de ese sorteo que no sé cómo se va a habilitar, o bien comprando las entradas, que no sé si los precios se mantienen, supongo que sí. Sí, bueno, eh, este año he visto que normalmente las representaciones del plenaria eran el 29 y 30, y el 1 este año también contamos con el 31, que se dejaba un poco ahí, ...como colchón entre las representaciones de pago... ...y la y la popular del día uno... ...entonces está bien que se agoten... ...que se agoten, ¿no?... ...que se amplíen lo que se pueda... ...incluso eh, se ha hablado... ...yo en mi época de periodista activo... Eh, ...yo comentaba muchas veces con el patronato... ...y al final el misterio tendrá que... ...hacer como en agosto... ...y ya no limitarse al 29-30... ...sino hacer por ejemplo 26, 27, 28... ...y 29 porque las representaciones extraordinarias no son como las, como las tradicionales. Entonces, si hay demanda, pues no hay ningún problema en ampliar en octubre, en, en septiembre, en ampliar las, las representaciones. Pero bueno, eso bueno. será en su momento, se estudiará. En su momento, porque, momento. porque el dinero, momento, los costes la... serán eh, muy elevados. Eh, Pedro. Sí, eh, bueno, pero vamos sí. a ver... Uh -huh. eh, que digo que me parece muy bien, pero como todo hay que plantearse que el Misteri si tiene que vivir de crowdfunding, mal asunto porque una joya como el Misteri debería tener primero garantizada su financiación, eh, en fin per sécula, seculor eh, por parte de las administraciones y luego tener remanentes eh, si se quiere con crowdfunding o con patrocinadores para hacer actividades y hacer todo tipo de, de, de en fin, de, de, de promoción que ahora no existe, entonces Eso hay que planteárselo seriamente, de que hay fiestas por ahí que se dedican la diputación o la consellería, le dedica tres o cuatro veces más para hacer uh, uh, juegos escolares no sé dónde, en la playa o cualquier cosa de estas, y luego el ministerio está suplicando por unas subvenciones que son ridículas. Bueno, eso era un inciso dentro de la buena noticia que significa, y que lógicamente eh, te habrá que haber unos controles y habrá que establecer una serie de accesos ...al templo de acuerdo con la normativa... ...que haya en ese momento, ¿no? Pues sí, supongo que sí... ...no sé si estaremos allí presentes... Eh, ...Pedro, el 1 de noviembre... ...para ver la representación, la despra... ...y la fiesta. de todas formas... ...si no podemos estar... TELELCH la va a retransmitir en directo. TELELCH sí estará. Yo procuro siempre tener un, algún amigo que llevar, pero el, el 1 de noviembre, eh, tradicionalmente, pues igual que el día 14 y 15, eh, sí. la vez, tal, se acumula mucha gente. Entonces, si te lo puedes permitir, que en fin, se, se hace un esfuerzo, se quita unas cañas y se sacan unas entradas. Y si tengo algún amigo de fuera, alguna amiga y tal, pues eh, sí. Bueno, y Lo llevarás, ¿no? Sí. Sí, siempre, todos los ilitanos somos embajadores de nuestra cesta Gaspar, eh, antes de empezar a analizar, porque el alcalde en su discurso de inicio de curso político Porque os voy a preguntar cómo habéis visto este arranque de curso político Él dijo, bueno, de muchas de las prioridades que, que dejó caer, eh, la principal es que afirmó que se van a resolver ya los problemas enquistados habló del restaurante del parque municipal de riegos del progreso y del hotel no habló porque lo dio ya por hecho como que ya el derribo había comenzado que de hecho comenzó los trabajos previos ya que todavía sigues en arenales porque todavía tenemos que conectar contigo eh, vía online pues gaspar ya que estás allí ¿Cuál es la crónica de hoy en cuanto al derribo de del bueno, Hotel de Arenales? Pues, ahora mismo desde mi balcón estás viendo a dos o tres operarios deambular por las plantas y, y, bueno, que es la única actividad que hay. Están trasladando una especie de cabina que se ha creado para ir eliminando el, el amianto, que era una especie de cabina que aísla eh, del resto de del edificio y del exterior, entonces pues van trasladándola de pilar en pilar eh, conforme van eliminando el amianto y tal. Y, en fin, contando los pilares que hay y el ritmo que llevan, pues puede ser que esto de aquí a final de año estemos aún con el amianto, porque era una operación muy delicada y muy técnica. Entonces, pues bueno, lo importante es que sí, que existe ya actividad, ya, eh, en fin, era una actividad pues, muy concreta, muy limitada, no está aquí la... Eh, la, la bola de demolición dándole gol, golpetazo ¿no? <risa> al edificio, que creo que eso no lo veremos. Pero bueno, eh, está la actividad esta, quizás la más delicada, la de retirar el amianto. Y bueno, pues parece que ahora va la cosa en serio, si no es que alguien denuncia que no se cumplen las condiciones del amianto y, y Costa vuelva a parar esto, porque claro, siempre estamos sometidos a cualquier eh, perturbación de este tipo. ¿no? Pero okay. bueno, yo confío en que ahora definitivamente vaya. Yo lo que me he preguntado este verano es, que ahora es que se, qué pasará después, porque se supone que esto se derriba, se retira en la ruina y se supone que Costas debe tener preparado un plan de regeneración de dunas o lo que sea, porque claro, no se va a dejar el solar ahí Per secula no te preocupes, Gaspar, eh, vamos a tener muchas ganas, <risa> muchos temporales de Levante, seguro que el mar resuelve <risa> la situación. <risa> y, y crea ahí una... Una zona palustre, aquí con cañer y todo eso, y con zona húmeda nueva. De, de por todas supuesto, maneras, por supuesto a proteger y además a, a incluir en el catálogo de zonas húmedas, seguro, vamos, seguro. <ríe> Saca, sí. Sácate una silla al balcón, te sientas y esperas a los de costas. ¿sabes? Eh, bueno, pero un momento, un momento. ¿Eso significa que no vamos a tener a Gaspar por aquí, por el pueblo? Por el che? ¿Cuándo vuelves? ¿Cuándo regresas? Ah, ya. Porque es que no, te, no, necesito, te, te, te necesito al menos en el Paseo de Germanías, porque cuando empiecen la, las obras de remodelación del Paseo de claro, Germanías no, con, no. La, con la retirada de la cruz, ahí también va a haber otro punto caliente, ¿eh? Te necesitamos ahí, Gaspar. Sí, sí, sí. Bueno, hay muchos claro, puntos calientes. Yo volveré, volveré pronto lo que estoy haciendo ya un verano de jubilado, que es que pues, prolongo el verano hasta, hasta bien entrado ya casi el otoño, ¿no? Pero bueno, esta semana... Supongo que ya vuelvo desde allí y, y, ya, y las visitas serán aquí por adicar bueno, los fines de semana. Y tal. Pero bueno, en cualquier caso estaré pronto ahí para seguir la otra gran eh, obra que va a ser la del Paseo de Germanía, sí. que también desde el balcón la seguiré. Sí, sí. vamos eh, va a hacer un proyecto... Hombre, yo, yo lo tengo apuntado es que en la agenda. <risa> Dime, aparte de la polémica... Aparte de la polémica uh -huh. de la Cruz, yo confío mucho en Ángel Rocamora y el proyecto de, de ese arquitecto. Aparte, el vecino de allí, de la zona, eh, es un arquitecto que está reclamado, eh, vamos, no solo en España para actuaciones de patrimonio, sino trabaja, por ejemplo, en, en Centroamérica, eh, tiene proyectos en museos, tiene proyectos, ha estado en Portugal trabajando uh -huh. también. Es decir, es uno de nuestros grandes arquitectos eh, y entonces, pues bueno, seguro que el proyecto será... Un proyecto uh -huh. magnífico, no exento de polémica, por supuesto, pero bueno, ya de momento el ayuntamiento le ha dicho que retire la cruz, con lo cual él como mandado que es, pues retirará la cruz y si hay polémicas pues que vayan a, por, este, por ese aspecto que se dirijan al ayuntamiento, como antes era el maestro Armero. ¿no? Pues sí. Bueno, eh, um, Gaspar, eh, Pedro, ahora sí, ¿cómo veis el arranque de, de este curso político? ¿Cómo veis a, al equipo de gobierno y a la oposición? ¿Cómo han arrancado? esta temporada. Eh, Pedro Bueno, pues eh, pa parece que incluso a mí me dio la sensación de que se arrancaba el curso pronto ¿no? o sea que, que se adelantaba un poco, yo he visto bastante actividad en, en, este, en este arranque de hasta de un pleno extraordinario Pero, hemos pleno tenido. Extraordinario, obras de teatro, ahora estamos en Milán, eh, es eh, reunión uno a uno con los portavoces de los grupos municipales que eh, me parece bien que eso tiene que eso tenía que no ser noticia. Eso tenía que entrar en en la normalidad administrativa política de un de un municipio vamos, y ya no solo en el arranque de un curso, eso tiene que ser pues cada, yo que sé, dos, tres meses, el alcalde pues tomar el pulso a, ya no solo en los plenos, porque los plenos van, la gente va a lucir, los portavoces van a lucirse, a, a hacer como como Cicerón, a dar un buen discurso ahí ante el Senado y que luego perduren las memorias escritas de lo que dijeron ante, ante el foro, ¿no? Entonces, yo eso creo que que ser una cosa de normalidad. Y luego, pues hemos tenido... Un arranque rápido de, de, de actividades de ministros, de, de, bueno, no solo aquí en Elche, pero también hemos tenido ministros en sí, Alicante. Que han la ministra vino de, en de, septiembre. De, de, sí, que han hablado de, de, de, temas, de, de temas muy, re, Rivera, muy relacionados ¿no? con la problemática de del Elche, agua. del agua, del, del, del campo, etc. Etcétera, etcétera. O sea, que, que bien, pues vamos a ver si no tenemos arrancar de caballo y parada de burro. O sea, <ríe> a ver si sigue así. Vale. Y eso que dice el alcalde... De, El río del progreso, ese proyecto que se ha vislumbrado en los medios de hacer un pasillo, respetar la fachada, yo he visto algunas obras de ese estilo, respetando uh -huh. la fachada y el edificio quedar atrás, bueno, a veces quedan bien, otras veces no tanto. El tema de, a mí me preocupa mucho el tema del restaurante del parque municipal. Porque ya eso está sí que en licitación. Es una zona emblemática, pero vamos a ver si se responde a esa licitación porque se han quedado concursos desiertos. Entonces, uh -huh. bien, pues va, vamos, vamos a ello, vamos a coger velocidad. Uh -huh. Pues yo sé, eh, luego os preguntaré sobre la oposición. Bien, esto ha sido la valoración de Pedro sobre eh, el arranque del curso político del equipo de gobierno. Gaspar. Tú acabas de publicar este fin de semana en el Diario de Información tu artículo que lo titulabas pues, como La Lupe, esta claro, canción. Mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo, parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente. Bueno, Gaspar, ¿te ha inspirado la Lupe para poner puro teatro a tu artículo en el que haces una valoración de este eh, inicio de curso político? Sí, sí, la verdad es sí, que de hecho utilizaba parte de su, de, su, de su letra, de la canción esta del bolero este de la Lupe, porque, bueno, en fin, lo del teatro del alcalde... Eh, en Torrellano, pues bueno, era una cosa simpática, participó en esa representación de gente que sí, estuvo muy bien y tal, pero claro, luego ya un poco todo lo, en fin, la puesta en escena de esto de, de, con los portavoces y tal, eh, pues sí, era un poco, me pareció teatro, porque claro, al final y, todo el mundo está haciendo teatro en la política nacional, en la política autonómica, vemos los encuentros entre otras, hicimos Puch y solder que se pelean que luego vuelven a verse, que luego se besan de los amigos que son, es decir, todos son imposturas y todos son cosas que a la gente no le interesan, la gente quiere el pueblo, por decirlo de alguna forma la ciudadanía pues quiere solucionar los problemas, no estar ahí con con historias que no tienen nada que ver. Entonces, la reunión con los, con los portavoces, que efectivamente, como dice Pedro, pues eso tiene que ser algo habitual, que se reúnan, no una cosa así extraordinaria, cuando ha comenzado el curso, además un mes después de comenzar el curso, eh, para decirle, oye, pues tenéis que eh, portaros bien, ¿eh? que es que no puede ser que, te, que haya crispación y que haya tal, pero vamos a ver, pues si es que la política española es crispación permanente. Entonces, aquí, afortunadamente, pues se conservan las formas mejor. Entonces, tampoco podemos decir que porque el PP, Pablo o critique y eleve un poco el tono de la voz eh, cuando habla de, del bipartito, pues que sea una crispación permanente. Bueno, a veces sí que hay una salida de tono por ambas partes, pero bueno, al final no estamos viviendo tanta crispación como vemos a nivel nacional, que es imposible hablar de nada, de nada absolutamente por la situación que hay. Entonces, pues bueno, era un poco de... De decir, hablamos con la oposición, luego vemos que efectivamente la oposición se queja de que no hay contacto y, y no hay esa, esa interlocución que se espera ¿no? para ir solucionando, ir aportando ideas e incorporando propuestas a la actividad del Gobierno. Entonces, pues bueno, sí. pues vamos a ver, pues hay muchas cosas en marcha, muchos intereses, eh, muchas, mucho interés por parte del equipo de Gobierno que vayan concretándose Y confiemos en que, que sí, que vayan solucionándose. Surgen nuevos problemas también, como el de, de, del Ponte. De, de el del milenario uh -huh. pues, eh, Que eso será un, un problema también que se que incorpora. Pero bueno, otros van teniendo no, no. salida. Sí. Entonces, mm. bueno, vamos a confiar. Vamos, vamos a confiar a en ellos. Sí. Eh, sí. Y, y yo lo que también he visto es que vamos a tener que hacer una lista de lo que son o no son insultos, o lo que es un insulto y lo que es una crítica política, porque creo que también estos del PSOE y del Partido Popular lo mezclan, eh, según les conviene. Eh, bueno, pero, sí, pero yo creo que hay cosas, por ejemplo, ayer un diputado le dice a una diputada bruja, Ah, bueno, bueno ya. No, no, no, no, no, no. Bien. no es lo mismo que tú le digas que bruja que eres a ah, tu mujer o tal, en el ambiente do doméstico porque te ha hecho una cosa muy, muy bonita o porque ha resuelto una situación que tú no sabías sí, por dónde sí, salir. Sí, sí, Entonces, eh, eso es una cosa. Claro, porque si te coges a la palabra literal bruja, es un insulto hay narices. Entonces, no sé, yo creo que la real. Sí, acá pero aquí en el Pleno, por ejemplo, hemos escuchado que a lo mejor el Partido Popular, algún concejal le dice a otro concejal socialista, es que a usted se le tendría que caer la cara de vergüenza por tal y mas cual. ¿Eso es llamar sin vergüenza al concejal socialista? No. Yo creo que no, eso está dentro de, del rifirrame. Vamos, y, y porque no acudimos a la, a la prensa decimonónica de de los finales del 19 con principios del 20, lo que se decían los diputados y lo que se decían los concejales, y bueno, bueno, bueno, se decían, se decían de todo. La verdad es que sí que hay cosas que son insultos, o sea, que hay... Que hay... Hay palabras llamar a una persona, tú eres un ladrón, o tú eres un criminal, o tú eres tal, o un asesino, o sea... Lo que estamos viendo también mucho en los plenos es que se dicen, usted miente, miente, el Partido Popular suele acusar al, al, a los socialistas, al portavoz y a todos en sus argumentos de que están mintiendo, sobre todo lo hemos visto en el último capítulo, hay muchos, ¿eh? El último, el del informe del interventor municipal, que de nuevo vuelve a poner eh, sobre la mesa incidencias que para el Partido Popular son graves irregularidades y que para el Partido Socialista son solo incidencias. Vosotros, ¿cómo habéis vivido este último capítulo? Y ahora os pregunto sobre la oposición, que ha empezado, ha arrancado el curso político pues, con mucha intensidad, no solo criticando y amenazando de nuevo que puede judicializar al equipo de gobierno si no mejora esto de las auditorías o de la fiscalización interna, de los procesos de adjudicación y contrataciones, eh, acusando a la concejal Puri Vives de estar en política para pagar sus deudas, porque tiene el suelo embargado y no sé qué, qué otras situaciones más. Eh, Gaspar, ¿cómo has visto tú el arranque del curso político eh, por parte de la oposición? Por el principal partido de la oposición, el Partido Popular? Bueno, este que Partido Popular está metido en una dinámica a todos los niveles que es muy peligrosa. Es decir, estamos viendo a nivel nacional, por una postura de el no, el no permanente, que eso no puede hacer avanzar un país. Y entonces, eh, aquí, pues Pablo Ruz, el que vive esa, esa, esa situación en Madrid, porque es senador y porque era además amigo. De, de Pablo Casado, pues tiene eh, esa sensación de que hay que apretar hasta lo indecible, eh, cosa que, bueno, yo no lo veo, es una persona, siempre ha sido una persona dialogante, ya ha sido una persona abierta a propuestas y a, y a negociar aspectos diversos. Entonces, el que tenga esa postura aquí tan frontada, tan enconada también con el Gobierno local, ya no sé si es porque no le hacen ni puñetero caso a nada de lo que propone, ...o es porque realmente obedece a una estrategia nacional... ...y yo a veces sí que veo que eleva el tono un poco más de lo necesario... ...en temas que no tienen mayor trascendencia... Y, ...y bueno, pues hay veces que, que no admite tampoco que, que se le den unas propuestas... ...unas alternativas en el sentido que ya propone muchas veces... ...la mayoría de los casos propone eh, acciones o a, ayudas... ...por ejemplo ayudas o tipos de actuaciones de este tipo de, de emergencia social... ...que están ya en marcha en el Ayuntamiento... ...entonces, por ejemplo, lo de la luz... ...pues destinar un millón de, de euros... a pagar el recibo de la luz... ...pues bueno, si ya se están pagando recibos... ...a las personas necesitadas... ...entonces, pues bueno, era eh, un millón, dos millones... ...hacen falta seis... ...pero corresponde poner en marcha eso... ...o hay que dotar de más... Eh, dinero a las partidas que se están... ...que se están destinando ya esos servicios... ¿no? ...entonces... A, a, a, a situarse en una postura así y decir, bueno, nos han impedido que las personas necesitadas les ayudemos a apagar la luz y no sé qué pero eso son posturas un poco de cara a la galería al final el resultado, si se, el ayuntamiento está cumpliendo con lo que corresponde con ese tipo de ayuda a, a personas en situación de vulnerabilidad o no y entonces, pues bueno, si a, a, se, se pide más dinero pues bien, pero si no se puede destinar eh, o hay ya muchos programas en marcha, pues hay que buscar otra cosa. Entonces, enconarse eh, a veces en situaciones de estas demuestra que son posturas de cara a la galería. Lo cual no quiere decir, y repito, que muchas de, o algunas de las propuestas que presenta el PP no sean propuestas para hacer, que podrían ser aceptadas por el equipo popular, pero bueno, por el equipo de gobierno, quiero decir. Pero al final, estamos, todo está mediatizado por la posición política, de general, ¿no? Entonces, pues. Eso es lo que hay. Entonces, la oposición pues, va a seguir ahí dando la matraca, como es su, su función, y seguirá denunciando. Lo, el tema de, la, de, los, de que si sí ha habido eh, objeciones de intervención y tal, pues es un poco peligroso, porque la, eh, a lo mejor por poner una coma más puesta es una objeción. Y es decir, que eso al final, eh, los, los, los fiscalizadores públicos, en este caso, intervención y secretaría, pues son, eh, tienen que estar pendientes de todo eso, pero al final eh, vamos a ver que realmente de sí. qué se trata, porque claro. si son cosas que uno ha agilizado para que una obra se ponga en marcha y tal, eh, pues bueno, pues tampoco al final eh, tiene nada de importancia. Entonces las objeciones o los reparos no son nada en sí, sino conllevan ...una actuación irregular penalmente o administrativamente punible. ¿no? Uh -huh. Pero al margen de las eh, incidencias o reparos o irregularidades... ...como quieras llamarlos, eh, en el último informe del interventor... ...sí ha salido eh, un último asunto... ...que el Partido Popular eh, va a reclamar al equipo de gobierno... ...veremos si le hace caso o no... ...y es que eh, según el Partido Popular... ...que ha leído el informe del interventor... ...se indica que no tiene recursos suficientes para controlar eh, todas las adjudicaciones y todos los procesos administrativos que se han podido dar en el último año y que por eso el Partido Popular va a reclamar al equipo de gobierno pues que se adjudique a una empresa externa la auditoría para eh, que se fiscalicen todos los procesos y no se queden eh, más de la mitad, sin un control interno. ¿Vosotros cómo veis ese asunto en concreto? Porque eso es lo que va a pedir el Partido Popular en el Pleno del Lunes. Eh, a, a mí me parece la que... Es una auditoría externa, ¿no? ¿Sí? Una auditoría externa, claro, claro, claro. Bueno, es verdad, también la hay. Eh, siempre tenemos que rendir claro. cuentas a la sindicatura. Sí, yo, yo creo que es rizar un poco el rizo ya. O sea, vamos a ver, también existe un secretario que también es el que de, digamos que de alguna manera pues también vigilar por el cumplimiento de la ley de los acuerdos que se van tomando en el, en el ayuntamiento lo, lo, creo que el, el, la última, el, cuando el Partido Popular recurrió a los tribunales en el caso anterior pues el recorrido tampoco ha sido más, bueno, a, más, más eso allá eso es lo que dice o sea, el Partido Socialista que el fiscal lo archivó y es un varapalo pero el Partido Popular uh, dice que no que el fiscal lo que hizo fue elevar este asunto a la agencia eh, antifraude valenciana Sí, vale. Que pero, está ahí el asunto. O sea, que todo el escándalo... <risa> pero no se ha pronunciado. No, no, no ha entrado ni en, la, en ningún tipo de vía judicial no, para... De momento para, no. Para eso, esa es la diferencia a veces, que cuando hay políticos corruptos sí que acaban sí. donde tienen que acabar y cuando son problemas administrativos o como decía Gaspar, por querer a veces correr un poco más, estás, al, en, en, yo diría, en el filo de la navaja de, de lo que las leyes administrativas que regulan todos los contratos municipales y, y demás. Y, y a mí me parece que eso pedía una otra otro organismo externo para seguir controlando es un poco rizar el rizo, ellos también están ahí para eso, para Ajá. para controlar y para y para hacer ese seguimiento como oposición de de lo que de lo que hace el equipo de gobierno, eh, para para abandonar ya lo del informe del interventor y entrar en las propuestas del partido popular porque hay algunas que en la reunión con el alcalde de los portavoces Pablo Rub le puso sobre la mesa y parece que salió un poco enfadado porque no le van a hacer caso, hay algunas Creo que son cuatro fundamentales, que es destinar la mitad de los fondos europeos, eso es que dijo la concejal, la ministra que vino de Transportes para decir que hay un reparto de fondos europeos en los ayuntamientos y que antes del 30 de septiembre tienen que entregar los proyectos, pues que esa mitad de fondos europeos que van a llegar se destinen a las pedanías. La segunda, que haya un plan de aparcamientos, porque se están suprimiendo debido a ese plan de movilidad y lo que tiene que, ha, que hacer el equipo de gobierno es un plan de aparcamientos, lo de las pedanías y hay alguna que otra propuesta más del Partido Popular. ¿Vosotros cómo veis estas propuestas, Gaspar? ¿Realmente el equipo bueno, de gobierno pues, debería poner sobre la mesa o debería ponerse a trabajar en un plan de aparcamientos? Ahora, yo creo que todo eso está eh, relacionado con el plan de movilidad. Eh, los aparcamientos son fundamentales para desplazarnos en el del donde para ir a la esquina hay que coger el coche. Hay que coger, ¿no? Se coge el coche en este caso. Entonces. Eh, Por una parte es, hay que ganar espacio para el peatón y son actuaciones muy, que luego popularmente son muy eh, muy bien acogidas y no solo popularmente, acaban de darle al ayuntamiento el premio de la Generalitat de Movilidad por el tema de, de la semana esta de, de la movilidad, por el por haber peatonalizado la Plaza del Valle y la Corredora, el primer premio el, de, de la comunidad, quiero decir que ha sido una obra valorada no solo en elche sino fuera. Entonces, ¿qué pasa? Por pues ahí hay que ir haciendo, pues sí, aparcamientos disuasorios en los en, en sitios donde, donde se puedan hacer que sean alrededor de las zonas de mayor asistencia de, de gente. Entonces, eh, quiero decir, en Elche, donde de punta a punta te, se puede ir uno andando en media hora, 40 minutos, desde, desde la YUP hasta la Ciudad Deportiva de Altabig, pues, eh, el tema está claro que cuando no sea necesario, por pues hay que ir andando o en, en bici o en autobús, que también hay un, un servicio de autobús que es muy, muy importante. ¿no? Entonces, al final, hay que ir pensando que el coche hay que cogerlo lo menos posible, porque así lo marcan las directrices y así lo marca la salud y las tendencias que hay ahora. Entonces, hay que buscar zonas de aparcamiento pero mm, pensando que lo primero es de, pensar en dejar el coche y buscar alternativas. En este todos sabemos que la movilidad eh, industrial, empresarial, los repartidores, está, todo eso es, es tremendo. Hay un movimiento de, en la ciudad que eso no se puede eliminar, así como así. Pero los coches particulares sí. Entonces, eh, hay que ofrecer alternativas de aparcamiento, pero de forma que una, alguien piense que a lo mejor dejar el coche eh, en un aparcamiento en, en la zona de de la antigua FACASA, por ejemplo, para ir al centro, pues le interesa más bajar andando desde Carruth o en autobús. ¿no? Esa es la política que todas las ciudades están emprendiendo. Entonces, si aquí también aspiramos a ser capital verde europea, algo que, que para mí será un, un poco improbable, pero bueno, eh, hay que luchar por ese objetivo, pues tenemos que ir acostumbrándonos a que el coche cada vez tenga menos presencia en la ciudad y, y todo eso y, eh, cabrea mucha gente, porque hay quien que eh, el coche lo necesita para trabajar o incluso para desplazarse, porque no puede utilizar otros medios, pero hay que conjugar las dos, las dos cosas. ¿no? Uh -huh. Pedro. Bueno, también que te, te lo has quedado tú en el tintero, también han pedido la bajada de impuestos. A ver qué concejal, qué político en la oposición a lo largo de su vida no ha pedido una bajada de impuestos en este país. Todos. ¿Por qué? Porque es muy fácil pedir bajada de impuestos eh, en, en la oposición. ...y mermar de recursos en el gobierno eh, de recursos económicos es muy complicado... ...porque los, los, las partidas comprometidas suelen ser en aumento. Lo de los aparcamientos, completamente de acuerdo con, con Gaspar... ...Elche no es ninguna excepción, aunque sí que esa, ese tráfico que había... De, ...de furgonetas, del aparado, del otro tal, nos daban una cierta... ...pero eso ya de todas maneras también ha cambiado bastante. Elche cada vez tiene una, una red de comunicaciones externas, cinturones... Que nos falta un trozo, efectivamente, pero está casi completa el sistema de rondas para que toda esa actividad industrial pues, no penetre en la ciudad. Yo creo que es una cuestión de hábitos y una cuestión de, de concienciación ciudadana de uso de, del transporte público y de los pies privados, o sea, de, de ir paseando y demás. Y otra cosa que has dicho también sobre el tema del reparto al 50% con, con las pedanías. Hombre, pues... Pues vamos a ver, es, es que yo no creo que, que la mitad sea para la ciudad y la mitad para las pedanías en el sentido estricto. Yo creo que hay necesidades en las pedanías que hay que atender. Bueno, algunas se están atendiendo, afortunadamente. Y hay necesidades en la ciudad y algunas no se están atendiendo. Y entonces, eh, ¿por qué tiene que ser, tienen que ir los proyectos a ese 50%? Es como, como, no sé, en otros ámbitos. Pero, pero yo creo que hay que ir a las cosas que realmente hagan falta, que cubran esos fondos europeos en la ciudad. ...y en, la, en las pedanías... ...y no, vamos a ver... ...ese sentimiento siempre de agravio de las pedanías... ...que muchas veces... Es una falsa realidad o que está propiciada por los políticos en la oposición, pero digo en la oposición en general, eh, pues mm, no sé si es del todo cierto. Bueno, no, no sé. No, eh, deberías, eh, en, los, eh, en los debates sobre el estado del municipio, todos los representantes vecinales de las PDNIA se quejan hombre, de lo mismo. Faltaría más, que no se quejaran, <risa> que fueran allí, que fueran aplaudirle la... al, al gobierno municipal, Roel. ¿no? que es están que, abandonados hombre, durante por años, supuesto, a su ...y suerte. pobrecillos, y vas allí a Valverde o vas a Matola o vas a Dali, Y solo ven miseria, no por favor, vamos a ver. O sea, es que si los representantes no se quejan, ¿quién se va a quejar por ellos? Y están en su obligación, en su, sí. en su derecho y en su obligación de quejarse y sacar cosas para, para sus pegarías. Uh -huh. Como podríamos, si aquí tuviéramos una política de barrios en la ciudad en que hubieran uh -huh. constituidas asociaciones de barrios uh -huh. guerreros, pues ya verías tú quejarse a los barrios de la ciudad, ya te ibas a enterar. Eh, ...que por cierto, ¿por qué no, no está? Porque eh, lo que acaba de decir Pedro Soriano... ...porque no tenemos unas asociaciones guerreras... Eh, ...vecinales en los barrios... ...y sí si las tenemos en las pedanías, Gaspar. Bueno, pues porque las pedanías son más, están más fuera del radar... ...de, de los partidos... Eh, ...en este caso el PSOE que ha sido siempre quien ha controlado... ...mayoritariamente las asociaciones en la ciudad por pues en el campo como la, vota, la mayor parte de votantes son del, del PP pues son más críticos pues sobre todo cuando gobierna a la izquierda que ha sido menos cuatro años todos los demás no entonces hay que recordar por ejemplo que cuando estaba Manuel Ortuño de presidente del PP aquí se montó la Jupave la Junta de Participación Vecinal que eso sí que eran guerreras eso sí os, os recordaré y aquello planteaban ahí batallas ...pero vamos, muy duras para el gobierno de entonces... ...de, de Manuel, Manuel Rodríguez o de Diego Macías, ¿no?... ...o sea que es una cosa ya de tradición... ...que el PP utiliza mucho las pedanías... ...para azuzar al gobierno... ...en las pedanías viven cerca de 40.000 personas... ...y en la ciudad 190.000, ¿no?... ...entonces, pues bueno, indudablemente... hacen falta servicios, pero... ...seguramente en Carrus, si hablas con vecinos... ...te dirán que hace falta muchos servicios... ...hace falta más limpieza hacen falta más consultorios médicos, eh, eh, mm. todo el mundo quiere más, más servicios. Entonces, en el campo, eh, indudablemente, eh, en fin, hace falta, por supuesto, pero hay que recordar cómo estaba hace 30 o 40 años y cómo está ahora prácticamente todos con sus consultorios médicos, con sus centros de, mm. sociales, con sus instalaciones deportivas, eh, con, en fin, con el servicio de limpieza de basura… Eh, con todo lo que sean en fin, que, que insuficientes pero bueno, que sí. se ha avanzado mucho en ese aspecto entonces, eh, la política del PP de las pedanías de insistir en las pedanías, me parece mal un poco insistir, de mantener a sus votantes ahí en las pedanías eh, más que que obedezca una realidad concreta, sí. y respecto a lo que comentaba Pedro de los, de los impuestos es que claro, la derecha tiene una obsesión enfermiza con bajar los impuestos luego cuando gobierna lo sube Pero de momento parece que siempre, siempre es manten... O sea, hay que bajar los impuestos. Pero vamos a ver, estamos en la de siempre. Lo importante no es que bajen los impuestos, lo importante es que el dinero que se recauda de los impuestos se gestione correctamente en el ayuntamiento y haya servicios a la altura de los impuestos que se pagan. Entonces, el, el que a uno le bajen 3 euros o 4 un recibo de IBI o 100 y pico euros, no le representa nada. Pero la suma de todo son a lo mejor un millón... Que, que es para mejorar asfaltado, mejorar aceras, ¿no? Entonces, al final, como el otro día pedía, no, es que hay que bajar eh, todo, hay que bajar impuestos, pero vamos a ver, si a uno le baja un… un uno que pague 1.000 euros de IBI, le bajará a lo mejor eh, 100 euros de, de impuestos, pero al que baje uno de, de la persona normal, vamos, de la mayoría, la, la bajada de impuestos es más pequeña, con lo cual aún se beneficia más el que más paga, ¿no? Es decir, que ese tipo de bajadas son eh, peligrosas y hay que valorar muy bien qué es lo que se hace. ¿no? Entonces, pues bueno, hay que desmitificar la bajada de impuestos eh, porque precisamente la, la, las organizaciones internacionales, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, todo eso está diciendo que hay que subir impuestos porque hay que, hay que financiar la reactivación. ¿no? ¿Cómo se están pagando los ERTE? ¿Cómo se va a pagar todo los, el dinero que va a venir para inversiones? ¿De dónde sale? De alguien que está haciendo la maquinita, ¿no? Sale de todos los recursos que hay eh, circulación en las administraciones públicas. Entonces, bueno, hay que pedir que se gestionen y, por supuesto, que no sigan subiendo desmesuradamente, pero eh, que claro. hay que tener una mesura con eso. Eh, Gaspar, Pedro, eh, que nos quedan ocho minutos antes de las diez y dos asuntos, al menos, que podamos tratar hoy. El primero… Eh, eh, de nuevo, resolver problemas, que es en lo que está el alcalde. Eh, parece que eh, esa reunión que mantuvieron para llegar al consenso en cuanto a la ubicación del Palacio de Congresos y que se acordaron crear una comisión técnica y se dieron de plazo hasta final de año para la elección. ¿Vosotros consideráis, creo que está cerca ya eh, la decisión de, de dónde ubicar el Palacio de Congresos? Eh, lo ha dicho el alcalde en alguna que otras declaraciones este mismo mes. ¿Dónde consideráis vosotros que el Palacio de Congresos debe, debe ubicarse? Porque ¿Qué creéis vos? Si la decisión está tomada, yo no lo sé, si está tomada, eh, ¿dónde pensáis vosotros que se va a ubicar, ¿Qué se ha decidido? Eh, Pedro. Bueno, no sé, no sé, yo creo que el, la salida a la opinión pública del rector de la universidad, no sé si fue eh, algo casual o fue algo que a veces se, son cosas que se pactan un poco detrás de las bambalinas, de los escenarios, ¿no? Yo de todas maneras, si fuese esa la última decisión, estaría muy contento porque, y estará por algún sitio. Yo lo dije antes que el rector, que me parecía un buen sitio, ¿eh? y creo que fue aquí en la televisión, en un debate que tuvimos yeah. con un compañero tuyo y tal. Pero bueno, eso es una tontería. Eh, me parece perfecto. O sea, si que pues, sea el esa, campus. Que sea el campus. Campus le da a un centro de congresos también un halo de, de un poco de academicismo, de tal, tal, tal. Afortunadamente. Nuestro campus, en Edche, por el empecinamiento de su alcalde en su momento y los ciudadanos que lo apoyaron y los empresarios que renunciaron a unos programas urbanísticos que había ahí en esos terrenos y los permutaron por otros terrenos, pues está estratégicamente bien situado delante de una estación de autobuses, delante de una estación de tren, bien comunicado, al, al borde del centro de la ciudad, pero sin embargo… En, en las afueras, o sea, es una cosa paradójica, ¿no? porque el sí. campus está ahí a 10 a minutos de la Plaza Baix que es, digamos, el centro de, de la ciudad, y sin embargo está muy bien comunicado con las rondas que, que circunvalan Elche, o sea, que, que me parece el sitio perfecto Sí, Pues eh, Gaspar eh, ¿Eh? ¿Consideras ¿Eh? que eh, eh. la decisión eh, va a ser eh, esa, la del campus, ni para el Partido Popular el Solar de Acandalic ni para el equipo de gobierno el Solar de Highton? Bueno, yo es que eh, cuando se hizo público el informe, incluso antes de hacerse público el informe, hablaba con algún profesor de la universidad Y, y, y, con, y coincidíamos en que la zona del aparcamiento sur, esta que está situada, donde se ponen las barracas de fiestas y todo esto eh, Ahí, enfrente del edificio La Galia, eh, y enfrente de la estación de autobuses, era el sitio ideal Entonces, cuando se hizo el informe de la universidad, eh, en el cual pues, se planteaba una serie de opciones Lo curioso es que eh, cuando leí el informe, igual que leímos mucho eh, amplio, decía varios de los participantes en las consultas apuntaban la, al campus de la universidad, varios ¿eh? con argumentaciones muy importantes de decir que la, el, el centro de congresos de estar en el campus eh, al mismo tiempo que la universidad generaba muchos congresos también, pues significaba una unión entre el mundo académico, el mundo científico y el mundo de congresual y tal pero aparte eso luego no aparecían las propuestas yo lo lo hablé con algunos de los redactores de los que participaron y dijeron que es que claro un informe que se encargaba la universidad no estaba bien que la universidad pusiese, se pusiese ella como opción no que parecía que era un poco eh, eh, eso eso eh, cual, pero... eso te lo justificaron así <ríe> parece que <ríe> sí, sí no pero, pero no no solo eso sino que además me dijeron no pero ya lo pusimos ahí Intencionadamente para que se viese que habían dos o tres inter participaciones apuntando a ese campus. O sea, una cosa un poco así. Vaya, vaya. ¿Qué ¿no? cosas? Qué Entonces, cosas. Bueno, pues, eh, sí, sí, no, pero además no lo comento porque había personas que, de las que participaron que le dijeron, no, no, no, pero sí está puesto ahí, pero por no ponernos la universidad. O sea, bueno, ellos, pero ellos situaban ese campus, lo situaban en el entorno de lo que son las propuestas del parque municipal y. ...las casas de Ferrande, digamos que no lo sugerían directamente... ...pero sugerían esas dos, el parque municipal... ...que en principio no era simplemente el parque... ...sino el radio de acción del parque municipal... ...entonces, lo que está claro es que aquí hay que decidirse ya... ...adoptar la decisión de forma inmediata... ...porque Alicante ya está trabajando el puerto... ...ya está trabajando en la, cali en la recalificación de la zona... ...esa donde van a poner de Alicante... Estamos viendo que eh, algún diputado provincial de infraestructura ha estado en Málaga reuniéndose con allí con el responsable de la, del centro de congresos y ferias de allí de Málaga para ver tal. Es decir que la cosa parece que ya va en marcha. Entonces eh, de, de, hay que dejarse ya de, de marearla a perdir. Hay que coger y se Pero no de aquí a final de año, es que el mes no, que viene que debería estar ya resuelto pues el tema. Pues a ver, a ver si os hacen caso y esta misma semana se resuelve. Eh, Gaspar, Pedro, quedan dos minutos, un minuto. Eh, ¿Me podéis sí. definir cómo veis vosotros? Porque se ha iniciado el curso político, pero también los movimientos congresuales y sobre todo el Partido Socialista hay solo un candidato, Chimo Puig, que se presenta para eh, la reelección, como candidato a la presidencia de la Generalitat, el Congreso será en noviembre, un mes después del federal, que será también en Valencia, aquí vienen todos, los socialistas, en Valencia Ajá. y han venido. Eh, ya en la ejecutiva local ya ha dado su lista, donde aparece Alejandro Soler, algunos de los concejales, eh, incluso Antonio Rodes, aparecen todos los, los compromisarios que irán al Congreso. ¿Cómo veis? Y ya hemos llegado a las 10 en punto. Pedro, ¿cómo ves tú todo este movimiento? ¿Hay paz eh, en este Congreso? Pues, pues no lo sé, porque la lista de Alicante está que, si yo me pierdo con esta maraña de congresos y de historias, hay una lista que que al parecer ha ganado una batalla. Ahora se llaman los de Puig y luego los sanchistas. Yo no, no, no me lo explico porque <risa> si Sánchez y Puig están en los gobiernos representando uno a la autonomía de otro al Estado, no entiendo ahí que, que esas facciones puedan existir. Pero parece que hay un acercamiento. Sánchez viene aquí uh, a Valencia, Puig sí, sí. en Benidón, en Alicante... Sí, pero aquí en Alicante hemos tenido ahí un problema con una lista que no sé si sí. es al federal o es al, al, al de la comunidad. Al ...que no sé, no, no, tú, no tengo claro. ¿Y tú, Gaspar, cómo ves? ¿Cómo ves el arranque? Bueno, porque lo que decía Pedro Alicante es como Madrid, con el PSOE... ...es decir que si no hay batalla interna y no hay desavenencia... ...pues no es el PSOE, ni de Alicante ni de Madrid. Pero bueno, en cualquier caso, yo pienso que esto va a ser una batalla... Una batalla un, ...un paseo triunfal de de Puig, ...y aquí yo me imagino que Pedro Sánchez también habrá llamado a la orden a los suyos... Decir, Oye, Estamos gobernando, no va a toquéis las narices a ver si... si os eh, os pasa lo mismo que Ábalos, ¿no? A ver si os claro, tengo aquí, que tirar aquí, como Ábalos. No, aquí tranquilidad y todos firmes para la foto, y ya está. No habrá más complicaciones. Bueno, pues, y apuntar que Alejandro Soler se perfila también como un posible responsable provincial del PSOE. Ya veremos, ya veremos cuál es el futuro ¿Vamos? político de los socialistas. Ya veremos, tenemos tiempo de hablar en próximas tertulias. Yo creo que el curso político para nosotros, para mí, eh, se, se ha iniciado de forma muy entretenida. ¿eh? No sé si, sí, sí. si vamos a tener... Sí, sí. <ríe> y <ríe> acelerado. <ríe> sí, también. <risa> vamos, vamos a hacer. Bueno, pues dentro de 15 días os vuelvo a, a ver y a disfrutar de vuestros análisis. Bueno, Pedro, Gaspar, muchas gracias. Ah, y tenemos eh, pendiente una comida en el restaurante Cachito, la mejor paella del mundo. Se hace allí. Lo <risa> sé. <risa>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 Pasan tres minutos de las 10 de la mañana y ya saben ustedes eh, que las universidades han recuperado sus clases presenciales y la UNED de Elche también lo hará el próximo mes de octubre. Aunque la próxima semana ya han programado esas jornadas de acogida del alumnado para hablar de las novedades y del inicio de este curso académico y por eso, para hablar precisamente de ese inicio del curso académico en la UNED, ...tenemos aquí en los estudios de TELELCHE Radio Marca... ...a otro periodista, que también ha sido gestor cultural... ...pero es licenciado en Geografía, Historia y Doctor en Sociología... ...por sus méritos académicos lo eligieron este mismo año... ...como director de la UNED para sustituir a quien ya se ha jubilado... ...a José Ruiz. Paco Escudero, muy buenos días, bienvenido a esta casa... ...que también es la tuya, has estado durante también muchos años... ¿Aquí? Muchos ¿Aquí mismo? Años. en Telech, Radio Creo que Marta. 17 años. ¿eh? 17 años haciendo radio. O sea que sí, que me, la siento como a mi casa. <risa> Evidentemente que la siento como a mi casa. Y es un placer volver a este estudio, ¿no? Uy, yo este estudio... <risa> aquí he pasado muchas horas. Muy bueno, gratificantes. ¿eh? Horas que no han servido, que no has tirado a la basura. No, porque no, se han servido precisamente a, para llegar donde estás. No, a oye. la dirección de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Ilche. No, pues sí. No. Vamos a hablar de ese inicio. Un porque... reto... Personal sí. y profesional e importante, y en fin, y ahora sí. ante las puertas de nuevo cursos. Además, son retos para los directores de cualquier universidad este año el iniciar, el arrancar un curso académico con la pandemia que hemos tenido. Hemos sí. llegado a la inmunidad de grupo y ahora, ¿esto qué significa para la UNED? ¿Qué recuperáis? Bueno. Eh... Es verdad que la pandemia nos ha mediatizado en todos los sentidos, todos los aspectos de la vida, incluso las relaciones personales, ¿verdad? Y la universidad no se escapa a ello, ha sido un curso complicado. Parece que, parece, ¿eh? yo quiero tocar madera, parece que empezamos a verle la, la luz al final del túnel, ¿verdad?, Y bueno, vamos a afrontar este curso... La estamos la... viendo, el misterio ya se representa. Efectivamente. <risa> Esa es la luz. Qué, qué buena noticia. Desde qué luego. Qué buena noticia, <risa> qué buena noticia. Y eh, bueno, vamos a, en fin, con toda la precaución necesaria, pero vamos a ver si podemos ir recuperando la normalidad uh -huh. deseada de un curso lo más normalizado posible. Nosotros vamos a mantener eh, una fórmula eh, presencial Y virtual, mixta, de las dos maneras para poder ofertar las dos posibilidades de formación a los alumnos. Eso da, también tiene que ver mucho con el pedigrí de la UNED, que es uh -huh. su versatilidad, la adaptación a las necesidades de, del alumno. Eso ha sido siempre. Y no por el, la pandemia. Eso el mantener Si hay una universidad que sabe lo que es la formación a distancia, Y a través de la virtualidad es la UNED, que ahora mismo, en estas circunstancias actuales de la pandemia, no ha hecho más que consolidar eso y, en fin, otras instituciones sí que se, parece que se han incorporado en mayor medida a la virtualidad y a la formación a distancia, pero nosotros ya llevamos muy, mucho tiempo haciéndolo. Sí. Hombre, he de decir que la UNED de Elche es la de gana de la universidad en esta ciudad. Llevamos 46 años, ¿eh? uh -huh. que se dice pronto. Y además, he de decir eh, que la UNED en Elche ha jugado un papel muy importante en la, en la oportunidad que ha dado a miles de personas del acceso a la formación superior. Personas que en su momento no pudieron hacerlo y la UNED les brindó la oportunidad de poder hacerlo. Eh, y también, el reto igualitario que supuso la UNED para muchas mujeres en los años 70 y 80 de poder acceder a la formación superior y, por tanto, a una profesión eh, que ha sido gracias a, a la UNED y a la versatilidad de, que, de, del sistema de estudios de la UNED. Por eso yo creo que es la gran un, universidad social. Pues, Paco, vamos a... Vamos a ver cómo empieza esta. El periodo de matriculación aún no está concluido, Está evidente. abierto. Eh, La hasta... prescripción sí que concluyó y ahora sí. se tienen que matricular. Sí, eh. ¿Con cuántos eh, empezáis? ¿Con cuántas titulaciones, grados empezáis? Bueno, pues tenemos. Y másteres eh, y doctorados y. Tenemos 28 titulaciones, pues cerca de 80 másteres una docena de programas de doctorado también eh, microtítulos eh, laboratorio de idiomas eh, en fin hay un, entrando a la a la web un www.uned.es hay acceso fácil a, a todo el organigrama, a todas las, las titulaciones, que, la oferta educativa que tiene la MED, que yo creo que es muy, muy amplia y que abarca yo creo, todas las áreas del conocimiento. ¿Y eh, ¿Se puede matricular cualquiera que no haya hecho la prescripción o no? ¿O sí, tiene que esperar a que se matriculen los de la prescripción para ver si hay plazas sueltas? Yo ¿O creo cómo que el, lo, lo mejor que puede, en función de cada... De cada son tantos títulos. Claro, títulos, es la que, web. Eh, eh, ¿Al web? o si ahí lo prefiere se acerque al centro asociado de la UNED en la calle Candalix que los compañeros que hay allí en la administración les van a atender todas las dudas que tengan, en fin, con uh -huh. la profesionalidad y amabilidad que les caracteriza. Eh, pues eh, supongo que, eh, como está abierto todavía el plazo de matrícula, no podemos hablar de alumnado, pero sí Hasta hacernos, el 21 de octubre. Hasta el 21 de octubre. Pero sí podemos hablar de la memoria de, del curso pasado. ¿Cuántos alumnos fueron los de la UNED? ¿De, de cuántos sí, estamos hablando? El año pasado tuvimos Cerca de 4.000 alumnos, creo que son 3.870 y algo, me equivoco un poco, uh -huh. por ahí. Eh, este año, hombre, eh, esperamos eh, no solo igualar esa cifra, uh -huh. sino superarla. Vale. En fin, ahora mismo, a día de hoy, tenemos casi 1.500 ya matriculados. Entonces, ¿os preocupan los accesos? Todas las obras que se estén realizando en el centro de la ciudad, en Candalix, <ríe> todo esto os está preocupando, porque ¿qué problemas hay para el acceso a Candalix que se ha quedado ubicado encajado en los huertos de palmeras de Candalix. Bueno, es claro, es que la universidad está enclavada en un, en un huerto de palmeras, el sitio es encantador mm, es, lo es. es, es en fin, fácilmente comprensible que está un poquito escondido, porque, porque está dentro de un huerto de palmera mm. eh, eso le, hombre, no deja de tener su encanto, ¿verdad? porque es un sitio lo muy, tiene, agra muy agradable de. vamos, es bastante fácil de de acudir la calle Candalix, la conoce todo el mundo, junto a la guardería de Chiquets. Uh -huh. Y eh, yo creo que es un sitio bastante céntrico. Justo muy cerquita de la estación de Renfe, si vienen de, de, de otras localidades a estudiar, le viene muy bien porque está justo al lado de, de la estación de Elche Parque y también de la estación de autobuses. O sea que es un, la accesibilidad, yo creo que es bastante importante. Siempre ha funcionado. Importante, sí. ¿Y qué novedades? ¿Con qué novedades vais a contar? Porque no os conformáis Ajá. solo con titulaciones, eh, también tenéis, eh, y sobre todo tú que eres gestor cultural, o has sí. sido gestor cult cultural en el Ayuntamiento, y has llevado a cabo el legado de Miguel Hernández sí. en Jaén. Sí. Eh, esto se tiene que notar, supongo, que en el bueno, curso académico 2021-2022. Pues sí, bueno, la principal novedad, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, es que se vaya de una vez la pandemia. Sí, la esa, presencialidad vuelva. Esa es que la vuelva. principal novedad que todos sí. deseamos que, a lo largo de este curso, pase a ser historia. Eh, hablando de, de, desde el punto de vista académico y cultural y qué oferta tiene uh -huh. la UNED, bueno, pues de alguna manera yo voy a intentar no solamente consolidar eh, el, el proyecto académico, que por supuesto es mi principal tarea, sino también dar una dimensión, una mayor dimensión social y cultural a la UNED que yo creo que le, le vendría muy bien. ¿no? Uh -huh. Y eh, pues, bueno, vamos a incentivar algunos proyectos interesantes. Por ejemplo, voy a poner en marcha un ciclo yo creo que muy interesante de de Cineforum eh, universitario para la formación en valores, eh, componentes que traeré de fuera, películas muy interesantes. Eh, vamos a poner en marcha, eh, es una información que ya, ya en fin... Conocida, vamos a poner en marcha el coro y la orquesta de cámara de, de la UNED. ¿Para, este, para curso? este curso? Ah, sí, un coro y una, <ríe> y una orquesta. ¿Quién lo financia? La Diputación de Alicante, uh -huh. he logrado pues, el apoyo financiero de la Diputación a través del Departamento de Cultura de la Diputada Julia Parra. Uh, yo les presenté este proyecto, les encantó, les gustó mucho. Es, es y, maravilloso. Y, y, y, y bueno, eh, va para adelante. Y bueno, ahora Pe estamos un en, momento, en Un momento, momento, la... Paco, Tender Tendremos al director de la UNED en la orquesta porque sé que no, eres no. músico, ¿eh? Porque... Sí, pero no no no. Vale. no, no. no soy un músico clásico. <risa> ya, de guitarra <risa> eléctrica. Pero bueno, sí, pero, pero bueno, yo creo que es un, va a ser un, un aliciente interesante. Pero para... no es incompatible, ¿eh? El, no. el rock o cualquier <risa> no, no, otro no. estilo con la clásica no, no. Va, se va, está va, fusionando. Va. Sí, sí, sí. Bien. Uh... Eh, eh, entonces, eh, pues si nace el coro y la orquesta. ...financiado por la Diputación de la UNED... Uh -huh. ...¿qué recorrido tienen el coro y la orquesta? Bueno, pues servirá... ...esa es nuestra intención... ...vamos a ver cómo arranca todo esto... Uh -huh. ...de hecho, eh, como está nuevo... Eh, claro. ...vamos a hacer camino al andar, ¿verdad?... ...como decía el poeta... ...bueno, pues... Uh, ...mi intención es que sirva... ...para consumo propio de la UNED... Uh -huh. ...actos institucionales... ...aperturas de curso, eh, conciertos... Eh, ...una amplia gama de, de... ...pero también puede servir... Para consumo de otros centros UNED en toda España, incluso para hacer actividades en el panorama cultural de la ciudad, en mm. colaboración con el Ayuntamiento, con, la, en fin, con otras entidades. Quiero decir que va a estar abierto evidentemente nos va a nutrir a, a la actividad de la UNED uh -huh. eh, en su faceta musical, para lo que necesitemos, pero también abierto para que puedan colaborar con otros centros UNED, por ejemplo. Pues veo que vas al cine, vas a la música y te falta la literatura. Seguro que tienes algo hay un, pensado. Hay porque ya... la literatura también es tu fuerte. Sí. Con Miguel Hernández. Sí, sí, es cierto. Hay aún hay en marcha un, un certamen de narrativa ¿Ah, sí? en la UNED, eh, para toda España, está ya eh, abierto. Eh, pueden entrar en la web y, y se informarán perfectamente. Todos pero es la primera edición la que organiza. Sí, sí, sí. Ah, ¿La primera sí pero no, no, no, no, es una, no es organizado por el centro de ah, o Es sea, no. a nivel de la UNED. Ah, nacional, y lo traes, pero, pero puede, lo traes puede acceder cualquiera. Uh -huh. Como ves, bueno, pues intentamos <risa> darle una sí. visibilidad y, y una conexión con el territorio en el que se asienta la UNED eh, no solo desde el punto de vista académico sino también cultural y social. por supuesto pues eh, tenéis lo tenéis todo tenéis sí. sede social dentro del casco urbano sí. no estáis tan alejados como la universidad Miguel Hernández que busca ese centro en el casco sí. histórico sí. y ¿Vosotros? con acceso muy fácil porque la Renfe y autobuses están justo al lado y sí. la sensibilidad para dar ese paso de conectar la UNED que lleva 40, más de 40 años en la ciudad 46. está conectada al corazón de la sociedad teleicitana, todo Bien. el mundo conoce la UNED de Ilche por esos 46 años de trabajo. Francisco Escudero, te ha tocado a ti dirigir esta etapa de la UNED, toda la suerte del mundo, Bien. compañero. Muchas gracias de verdad 101.4 Tele-Elche Radio Marca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 ...poco a poco la normalidad y una, una vez que hemos alcanzado esa inmunidad de grupo contra el COVID. Esta misma semana han comenzado las clases presenciales en la Universidad de Elche y también se van recuperando algunas actividades como la Noche Mediterránea de las Investigadoras, que se va a celebrar este mismo viernes. También en el campus de Elche se va a celebrar en diversos campus. Se trata de una iniciativa que fomenta el MUDIC, el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja, cuya directora María del Carmen Perea, pues nos va a explicar qué objetivos se persigue con esta celebración... ...y cómo se va a llevar a cabo en ese, esa noche mediterránea de las investigadoras. Muy buenos días María del Carmen. Buenos días. Sé que a las diez y media viene la presentación en, creo que en la Universidad Miguel Hernández... ...sobre este, esta iniciativa, cuéntenos María del Carmen... En este receso que ha hecho para atendernos, cuéntenos qué significa la Noche Mediterránea de las Investigadoras que va a venir aquí pues mira, La Noche Mediterránea de las Investigadoras es un proyecto de divulgación científica eh, marcado en, en, en una subvención de la Unión Europea del Horizonte 2020 y lo que persigue es eh, divulgar ciencia eh, y llegar y bueno dar a ayudar a conocer y poner en valor el trabajo de de los investigadores. Nosotros hemos querido hacer eh, hincapié en el valor, eh, bueno, en los trabajos de las mujeres eh, científicas. Sí, María del Carmen, eh, ¿cómo está en estos momentos la mujer y la ciencia en las universidades? Porque en años anteriores hemos visto cómo las carreras de ingeniería, pues eh, no están feminizadas ni mucho menos. ...y hay otros eh, bueno. grados como informática... ...que apenas hay mujeres... ...esto está cambiando... ...ustedes eh, son una entidad más... ...que trabaja para cambiar... ...esta situación... ...pues sí, somos una entidad más... ...que trabaja para cambiar esta situación... ...y es un proceso... ...lento... Eh, ...todavía siguen eh, algunas carreras... ...aunque algunas han mejorado... ...pero otras pues como las ingenierías... ...del ámbito de industriales... ...o la informática pues todavía nos queda mucho trabajo por hacer, porque sigue, el porcentaje sigue siendo, de mujeres en estas carreras sigue siendo muy bajo. Uno de los objetivos. Pero bueno, para eso están estas iniciativas. Claro, claro. Eh, eh, iniciativas como esta, de la que vamos a hablar en, en un segundo, y también buscan ustedes muchos referentes. ¿Tenemos referentes femeninos para eh, eh, pues incentivar a esas jóvenes a que estudien esas carreras de informática o de ingeniería industrial? ¿Hay referentes pues mira, en la comunidad valenciana y aquí en el CHE? Sí que hay, porque aquí somos bastantes las mujeres. Eh, yo, por ejemplo, soy matemática, pero aquí también hay profesoras, en, no muchas, pero hay profesoras en, en, en las ingenierías. Eh, y en la, tanto en la comunidad convalenciana como en, en los países mediterráneos de hecho una de las iniciativas de este proyecto ha sido una exposición rostros mediterráneos que eh, da a conocer eh, bueno pues la vida y el las circunstancias y, y los trabajos de investigación que han desarrollado eh, 28 científicas de países mediterráneos y que además aquí actualmente están en activo 28 científicas una exposición eh, eh... Entonces, la noche mediterránea de las investigadoras que va a venir a Elche, ¿Cómo, ¿cómo lo va este viernes? ¿Qué van a hacer? Ustedes, ¿qué van a traer pues mira, aquí al Este viernes por la tarde vamos a tener toda una serie de, de actividades para el público en general que van a constar de conferencias, de talleres y de una serie de stands. Eh, por ejemplo, pues te puedo adelantar que algunas de las conferencias que, que las conferencias vamos a tener son supervillanos microscópicos, investigación científica en informática, el CAC y sus aplicaciones, cómo estudiamos el dolor y cannabinoides, uso terapéutico, debate y controversias. Esas son las conferencias que desde las 6 de la tarde a las 8 en el Aulario de ACAVI se van a llevar a cabo. La entrada es libre hasta completar aforo. Por lo que veo, eh, por el título de esas conferencias, eh, significa que son... ¿Mujeres que están investigando esos proyectos, las que van a venir para explicarlos? Sí, bueno, en esas conferencias hay mujeres y también hay hombres. Es decir, las conferencias hemos dado también cabida a algunos hombres. Luego también tenemos tres talleres que los van a impartir eh, mujeres, que es en tus zapatos, mide tu actividad física con tu móvil y descubre tus sentidos y tu procesamiento sensorial. Esos talleres y, bueno, eh, pueden participar. Eh, todas estas jornadas están pensadas. En licitas. esos talleres están pensados para niños a partir de 10 años y pueden hacerse en familia. O sea que son jornadas que no solo están pensadas para la comunidad universitaria, sino para el resto de no, la no, población. No. Estas jornadas están pensadas para el público, eh, bueno, para la comunidad universitaria, pero también para la ciudadanía, porque son talleres para toda la ciudadanía, para hacer en familia para hacer adultos solo o para hacer niños solos a partir de 10 años. Y cómo y supongo que ustedes cuentan con los representantes estudiantiles para, para dirigirse a la comunidad universitaria y cómo divulga el MUDIC eh, esta noche mediterránea de las investigadoras en cuanto para llegar a la población general. ¿Cuál es eh, bueno, el? Bueno, pues eh, la divulgación se está haciendo a través de las redes sociales de la universidad, de las redes sociales del y de las redes sociales del MUDIC. ¿El MUDIC cuántos años lleva trabajando? Pues el MUDIC va a cumplir, este, va a cumplir 13 años en noviembre. ¿Y dónde están ustedes? ¿La sede dónde es? ¿En qué campus están? Bueno, en... la, sede, la sede del museo está en el campus de Desamparados de la Universidad eh, Miguel Hernández, y en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Ahí es donde está la sede, pero el MUDIC hace muchas otras actividades de divulgación científica fuera del MUDIC. De hecho este año vamos a hacer desde observaciones astronómicas, eh, vamos a los centros educativos a hacer talleres, eh, representaciones teatrales, etc. Es decir, tenemos todo un abanico de actividades de divulgación científica, muchas de ellas desarrolladas con investigadores de las universidades de nuestro entorno, principalmente de la UMH, pero también eh, colaboramos con la Universidad de Valencia, con la de Murcia y con otras más. Eh, ustedes tienen la sede en el campus de Orihuela, pero en el campus de Elche suelen venir también las iniciativas como la del viernes, eh, suelen realizarlas a lo largo del año, y más ahora que termina, o parece que termina la pandemia. Sí, sí, Ya te digo que este año, si las cosas van como... Se prevé, pues vamos a hacer también algunas observaciones astronómicas, tanto nocturnas como diurnas, y luego para el, a comienzos del próximo año pues iremos planeando y planificando más actividades para la ciudadanía eh, aquí en el campus. Pues María del Carmen Perea, directora del MUDIC, muchísimas gracias por el trabajo que realizan, sobre todo de divulgación de las mujeres en la ciencia. Muchas gracias. Gracias a vosotros. 101.4.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 con Rosmar y Alonso. Pues faltan cinco minutos para llegar a las diez y media de la mañana. Nosotros damos la bienvenida, ahora si sí puedo, a los eh, telespectadores que nos han seguido o que nos están siguiendo desde las diez de la mañana. Este programa La Glorita comenzó a las nueve y lo hizo por ser miércoles, con esa tertulia de los periodistas. La tertulia de los miércoles, Pedro Soriano y Gaspar Macia, pues nos han dado su punto de vista de cómo han visto el inicio del curso político. Hemos continuado entrevistando al director, al nuevo director de la UNED con motivo del inicio del curso académico en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia que tendrá lugar el próximo mes de octubre y ahora acabamos de terminar de hablar con la directora del MUDIC, el museo que pues, eh, trabaja desde hace 15 años desde el campus de la Universidad Miguel Hernández de Orihuela por la promoción ...de las investigadoras, de la mujer, introducir a la mujer en la ciencia... ...pues este mismo viernes va a traer talleres, conferencias... Eh, ...aquí al campus de la Universidad Miguel Hernández de El Che, ...unos talleres, conferencias dirigidos no solo a la comunidad educativa universitaria... ...sino también al resto de la población... ...y ahora cuando quedan tres minutos para llegar a las diez y media... Pues vamos a iniciar la ronda de noticias. Eso será en cuestión de segundos. 101.4. Teleelch Radio Marca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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Lo dicho, faltan dos minutos para las diez y media y ya iniciamos eh, la ronda de noticias. Tenemos con nosotros a Marga García. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días. ¿no? Eh, hoy es miércoles, con lo que no hay actualización de datos, pero sí tenemos eh, balance de la situación hospitalaria en cuanto al covid ¿Qué nos puedes contar? Sí, tenemos ese balance hospitalario de las últimas 24 horas. Y bueno, pues eh, tenemos en total dos personas ingresadas en los hospitales, una en planta y otra en la unidad de cuidados intensivos, las dos en el hospital del Vinalopó, pero tenemos que lamentar un nuevo fallecido. Bueno, después de varios días que se con las cifras a cero, eh, este fallecido ya lo tendremos en la próxima actualización, en la de el viernes. Esa es quizá el rostro dramático para un día que es histórico porque termina eh, el verano. Hoy empieza el otoño, eh, Vicente Bordonado nos hablará del tiempo, que también hay novedades en cuanto a esa dana que anda por ahí, pero todavía está un poco lejos de esta zona. Pero, Marga, hoy es un día histórico por esto. Venga, va, vamos a ver si te pasa lo mismo que a mí. El ternari. ¿te emociona, Marga? Yo creo que como a todos, ¿no? Como a todos los ilicitanos Escuchar esto se nos pone los pelos de punta Y tanto, pero sobre todo Escucharlo, porque mira que lo hemos escuchado hace, Ya llevo dos años Escuchando la música del misterio, pero enlatada Y hoy La volvemos a escuchar enlatada Pero tiene otro significado Porque vemos la luz, como ha dicho Paco Escudero, con esa noticia De la noticia que diste Tú mismo ayer Marga, el misterio vuelve, menos mal. Menos mal y todo, bueno, gracias a esos datos que contaba hace unos minutos con esa mejora de los datos por la pandemia, ese avance en la vacunación. Bueno, pues la, la vacuna ha es lo que nos ha permitido ha permitido que después vidas. de año y medio por fin vuelvas las eh, vuelva el misterio y las representaciones extraordinarias de otoño que serán los días 29, 30, 31 de octubre y también el 1 de noviembre. Así que el cielo de nuevo volverá a abrirse. Pues aquellos que todavía no se han vacunado, eh, por cualquier motivo, fíjense que todos nos hemos vacunado, que aquí no ha pasado nada y que lo único que hemos conseguido es recuperar pues, sentimientos como el que nos hace, eh, pues, eh, que nos llega tan hondo como, por ejemplo, esto, esta representación del misterio. Así que pueden vacunarse porque todavía hay tiempo. Hasta final de mes no van a cerrar el polideportivo del Tostar. Y supongo que luego darán tiempo en los centros de salud. Me imagino que al, al, de forma paralela a la campaña de la vacunación de la gripe también podrá alguna que otra vacuna de Pfizer, Moderna o Janssen en los centros de salud. Sí, sí, supongo y, lo que hablar Y recordar que sin cita previa, además también en los eh, partidos de fútbol aprovechando, pues también están eh, administrando sí, esa vacuna. Pero lo malo es que el Elche no va a jugar esta semana no, en casa. No, Los, los dos hoy partidos. jugará en Villarreal, pero bueno, ya la semana pasada ya vimos que sí, alrededor sí. de 75 personas aprovechando ese partido mm. del Elche, bueno, pues fueron al estadio y se vacunaron me encanta me encanta dar las noticias con el ternari sonando es como un día muy especial después Marga. de todo lo que hemos pasado día a día dando esas noticias bueno pues por lo menos algo ya que lo tenemos muy cerquita el mistery que empieza el 29 de octubre con los ensayos generales que tendremos crónica para dar eh, que tendremos un festival quizá medieval no sé si volverá, no lo sé si volverán los puestos, todo, todo ello tendrán que, que mirarlo desde, desde Cultura. Son muchas las decisiones ahora que hay que adoptar de cara de aquí a final de año. Y eso sí, con mucha precaución, porque todavía, todavía el coronavirus no se ha erradicado porque todavía no estamos al 100% vacunados. Marga, hoy además de esta buena noticia, hoy tenemos en Elche también eh, algo pionero y es que por primera vez se va a celebrar un Congreso Mundial contra la violencia de género digital, digital, porque existen. Eso es, este congreso pionero a nivel internacional, donde bueno, pues estarán expertos en la materia, y bueno, entre ellos estará la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra estará esta tarde en esa inauguración, pero aprovechando esta visita a Elche, bueno, pues, eh, visitará Bodegas Faelo, también esa iniciativa de la Semana de la Movilidad, como es el Parking Day y también visitará el huerto urbano de Felipe. Así que bueno, una jornada maratoniana para Mónica Ol. Y para nosotros, por supuesto, eh, que tendremos que ir detrás de detrás ella, ¿no? de ella si es... <ríe> Qué remedio, qué remedio, a ver, a ver qué podemos rascar informativamente hablando para contarlo todo. Pero aparte de la visita de Mónica, que también estará el defensor del pueblo, incluso la delegada del gobierno. Uh -huh. Tenemos también más previsiones en la agenda, ¿verdad, Marga? Cuéntanos. Así es. El Edil de Igualdad Mariano Valera presenta las jornadas sobre trata y explotación. Y luego, bueno, mientras el alcalde continúa en Milán, después de terminar mm. esa feria de calzado en Micam, pues ahora está en Lineapel hasta el día 24 de septiembre. Vaya vacaciones. Bueno, no sé si serán vacaciones porque tiene que acudir a la bueno, feria. Apoyando a las Pero... empresas ilicitanas. Así que, bueno, otro evento que, bueno, gracias a esa, esa normalidad o esa. Mejora de los datos, bueno, pues que también se, se ha celebrado de forma presencial esta feria. Bueno, pues de nos contará lo de Milán y a lo mejor hasta, hasta nos puede contar eh, las repercusiones que está teniendo también la erupción del Etna por allá, por tierras italianas. Sí. Eh, Marga, muchísimas gracias. Volvemos a la una. Volvemos con a la Con toda una. la información en nuestra web, también telez.es y esta noche en el Teleni con Salvador Campello, antes eh, del partido Villarreal Elche. Sí, tendremos un Telenit más, más reducido, cortito. más cortito, al igual que el tiempo, más cortito, pero intenso, por la Eso información que, que acabas de, de avanzar. Muchísimas gracias, buen trabajo. Hasta luego, Rosa. Hasta luego. Nos volvemos a ver, Marga, en la redacción. Y a ustedes, pues todavía, todavía tenemos ronda de noticias, porque vamos a conectar con nuestro compañero Paco Gómez, quien nos cuenta. Pues la última hora del Elche Club de Fútbol que ya está preparándose para disputar el encuentro contra el Villarreal. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol disputa el sexto partido de liga en primera división esta noche en el Estadio de la Cerámica frente al Villarreal. El conjunto groguet que busca su primera victoria de la temporada. Un equipo diseñado, el de Unai Emery, para luchar por competiciones europeas. Y de hecho esta temporada así lo está haciendo, pero que no ha sido capaz de ganar hasta el momento ninguno de los partidos disputados. Ni en Liga, ni tampoco en competición europea. Tampoco los pierde. Hasta el momento todos sus encuentros finalizan en tablas. ...y esta noche quiere brindarle a su afición... ...en el Estadio de la Cerámica su primera victoria... ...por su parte el equipo de Fran Escribá, ...que desde anoche se encuentra ya en Castellón... Eh, ...va a intentar conseguir la segunda victoria de la temporada... ...y la segunda a domicilio... ...todavía no ha conseguido ganar en el Martínez Valero... Escribá ha desplazado 22 futbolistas... ...21 profesionales... ...más el canterano John... ...y es que finalmente... ...no han sido de la partida por lesión... Pedro Vigas, tampoco Lucas Boyer, que está intentando recuperarse para llegar al próximo partido frente a la Real Sociedad en el Real Arena. Tampoco el capitán, Gonzalo Verdú, por sanción. Y Piatti, el argentino, por su inminente paternidad, tampoco ha viajado. Por tanto, cuatro bajas para ese encuentro y un Elche que, eh, en este caso, tendrá caras nuevas. El técnico tirará... ...de rotaciones y hombres como Antonio Barragán en defensa... ...Fidel en el centro del campo, eh, Josan en una de las bandas eh, también podría darle descanso a Omar Mascarell y a Raúl Guti con lo que hombres como Iván Marcone y Gerard Gumbau podrían tener su oportunidad, eh, además de Pere Milla en ataque o Guido Carrillo podrían darle eh, frescura al once titular del técnico blanquiverde un Fran Escriba que dejó ayer claro en rueda de prensa que el objetivo es buscar la portería contraria que tienen que ser valientes, que tiene que haber un equilibrio entre defensa y ataque pero está claro que le van a discutir o al menos van a intentarlo, eh, la posesión al conjunto de Unai Emery el partido es esta noche a las 10 desde las 9 y media, conectamos en directo aquí en los micrófonos de Teleelch Marca desde el Estadio de la Cerámica para la retransmisión de este importante partido para los blanquiverdes que eh, en estos momentos aventajan en dos puntos al Villarreal, 9 y media arrancamos en directo, hasta luego hasta luego Paco, ya lo saben a las 9 y media en directo ...pues arranca el programa Marcador... ...aquí en el 101.4 de Teleelche en Radio Marca... ...para acercarles el encuentro de Elche contra el Villarreal... ...y ahora cerramos la ronda de noticias... ...preguntando a nuestro compañero Vicente Bordonado... ...al hombre del tiempo... ...si habrá lluvias para este último día del verano. El tiempo, en Teleelche en Radio Marca... ...con Vicente Bordonado... ...colaboran Autofima Hyundai... ...y la vaquería del Camp Delch. De buen día, últimas horas del verano astronómico... ...a partir de las 21 horas 21 minutos... ...comenzará de forma oficial el otoño astronómico... ...y es que ya estamos teniendo tiempo otoñal... ...con una relativa inestabilidad atmosférica... ...la dana o embolsamiento de aire frío en altura... ...está circulando por el interior de la península... ...nosotros seguimos estando en el sector menos activo de la misma... Para esta mañana cielos prácticamente despejados, viento flojo de componente norte por la tarde, la nubosidad irá en aumento, incluso se podría escapar alguna gota, viento de componente este con rachas en torno a los 35-40 km por hora. Y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que van a rondar los 25-26 grados. Mañana jueves alternancia en nubes y claros, viento en calma por la mañana, flojo de componente nordeste por la tarde, temperaturas que tienden a recuperarse máximas que incluso podrían alcanzar los 27 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 19 el viernes más de lo mismo, abundante nubosidad sobre todo de tipo alto, viento flojo de componente marítima, temperaturas sin cambios significativos entre el viernes por la noche, sábado a primera hora se podría escapar alguna gota, a partir de media mañana del sábado apertura de claros, espera un fin de semana, marcado por la estabilidad atmosférica, de hecho el domingo ya con el avance de la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 Alicante y Turisme de la Generalitat Y la música siempre fascina y más cuando escuchamos a Nat King Cole. It was fascination I know and it might have ended right then At the start Just a passing glance Just a brief romance And I might have gone my way Empty heart It was fascination I know Seeing you along with the moonlight above Then I touch your hand and next moment I kiss you Fascination turned to love It was fascination. I know seeing you alone with the moonlight above. Then I touch your hand, and next moment I kiss you. Fascination turned to love. Bye. <laughs>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 Siete, cero, nueve, quince, trece.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 Y media de la noche, Villarreal Elche en marcador.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 Faltan 10 minutos para llegar a las 11 de la mañana y nosotros eh, aún tenemos tiempo de disfrutar de la música, de la música de Sir Elton John. Vamos con su canción Cold Heart.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 Miedos, mis nervios, cagadas importantes La juventud que nos hizo ignorantes Estamos muertos, seguimos aquí Haciendo canciones, queriendo vivir Por mí, por ti, por todos Por cada segundo que es ¿Será que necesito acción? ¿Será mi culpa? ¿Será un error? ¿Será que el cuento no es como los ¿No ojos contado? ¿Será que todo se acabó? dat que solo queda niet meer ¿será que no es amor lo que nos ha explotado? Lo que nos ha explotado. Desde que era pequeño me dijo mamá, que todo en la vida, si sueñas, te puede llenar. Y cada vez que lo pienso, que miro hacia atrás. Ik heb vueltas ik ben waar ik wilde zijn. Is het dat ik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 in the middle of the